Querida Anesónicoa, querido Pepe Sónicoa, ¿qué sientes al escuchar otra vez a Crumbin? Madre mía, me estaba viniendo arriba yo sola, de plan, ¡Oh, ahora tengo que decir la bajada, la subida, tal, tal. ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto, sí! Parecía que no, somos de otoño tardío y aquí estamos. Nos gusta ascender el verano, ese es el tema, en una segunda temporada uh -huh. que, entre otras novedades... Venga, vamos a dar una mala... una ma Sí, venga, una mala noticia. Bueno, o buena para las que no les da tiempo a escuchar todas las madejas Eso a es. su ritmo. Pasamos a madejas mensuales. Sí, pero no por ello vamos a dejar de sorprenderos porque ya tenemos sorpresitas, secciones y mandangueo que nos gusta a nosotras para que escuchéis... Eh, ...mensualmente, estas madejas... ...y otras cosas que no van a cambiar... ...nuestra apuesta por mujeres de grupos estambre... ...mujeres al frente... ...esas bandas de artistas lideradas por ellas... ...y un tutti-frutti que tampoco va a perder su esencia... Mm -hmm. ...y bueno, creo que también en esta primera madeja sónica... ¿eh? Eh, ...que vamos a volver a retomar la escena catalana... ...que hicimos ahí como un piscolabis cuando hicimos la madeja de María Arnal y Marcel Valles, nos mm -hmm. quedamos con ganas de más y empezamos la temporada indagando más en esta escena del pop metafísico ah, lo que hemos aprendido a Nesónicoa <risa> especialmente dedicado este programa a Mónica Sónicoa que nos ha abandonado de oh. estas tierras, ha vuelto a sus tierras <risa> todo lo que hemos aprendido por tus recomendaciones sí, le dedicamos esta madeja pues a Nesónicoa ¿Empezamos? ¿Palabras mágicas? ¡Empezamos! Música en contexto pretendo hacer ninguna demostración de tocar la guitarra. Quiero hacer lo máximo, con lo mínimo posible. Otra vez, una prueba de una canción que me sobrepasa. Las redes sociales son el capitalismo en todo su esplendor, porque te incitan a consumir y a compararte. El éxito es huir siempre de la zona de confort. I just want you inside me so... The category is... La Nuria Graham I see we have fun. Nuria Graham, cantante y compositora de Vic, con raíces irlandesas. Oh, yes. 24 años. Vamos a decirlo así, ni añitos ni añazos, años, con una vida artística actualmente muy centrada en la escena de Barcelona. Nuria Graham no ha sido nunca una promesa de la escena joven catalana. Porque generalmente se usa esto de promesa para decir a alguien que, bueno, que sí, pero que ya veremos al final cómo sí que mm. vale. Y claro, cuando hay un artista que ya desde el primer disco muestra una seguridad y calidad musical que le ha acompañado a lo largo de los tres álbumes que ha editado, pues eso no es promesa, eso ya es realidad. Sí, de hecho, es una artista en la que no han existido las carambolas ni los hits de un día y, sin embargo, pues luce una carrera sólida. Es igual lo que más nos ha llamado la atención ¿no? de esta artista. Sí, a mí escucharla me, me suenan a unos sonidos clásicos, a la vez que suenan como muy de ahora. Es como escuchar a Joni Mitchell en sus composiciones actuales y me da la sensación como de que... Eh, El cuarto, año, el cuarto álbum va a seguir siendo potente y el quinto y el sexto ya no depende de sacar un hit con un gran estribillo, no. sino que va a estar. Da la sensación como que lleva toda la vida en la música, ¿no? Se le ve ahí con una presencia y una tranquilidad y una seguridad. Sí. Y todo esto lo ha conseguido siendo mujer y siendo muy joven, que mm. estos son dos factores que en la industria musical ya venimos repasando que no ayudan. De hecho, os vamos a poner ahora una entrevista donde escuchamos a Nuria eh, un poco contando esa escasa presencia de las mujeres en los festivales y como referentes en el mundo musical. Todavía hay muchos más hombres, ¿no? Sí, que al menos está bien que les dé vergüenza hacer un cartel sin ninguna mujer, ¿no? Es que esto no tendría que pasar, más que nada porque no es real, porque yo, al menos en mi ambiente, hay un montón de chicas que tocan. No hay excusa para decir, no, es que no hay, es que es mentira, porque hay, seguro. Sí. Y esto me, pues me toca los cojones, claro. Claro, pues lo que pasa es que igual hay a que... los cojones no. no, no. <risa> sí, te entiende, te cambiaría. Sí. <risa> bueno, Nuria es eh, madura en sus composiciones musicales y también en sus reflexiones. Nos ha parecido súper interesante cómo ella habla de las cuotas uh -huh. que vienen a equilibrar la presencia de mujeres en festivales y a la vez la sensación que te puede quedar de hasta qué punto están eligiéndome por mi calidad musical o por que al final... ...necesitaban cubrir una serie de nombres de mujeres. Uh -huh. Bueno, debate interesante que nos pone encima de la mesa. Sí, sí. En su último disco, Marjorie, es un viaje a sus raíces irlandesas... ...a intentar conocer a esas familiares con las que no llegó a coincidir. Un compendio de los distintos amores que ha sentido... ...a sus parejas, a su familia, a su expareja, a sí misma. Una expresión de toda esa creatividad y emociones que quiere explorar... ...en las que, sin embargo, no pudo llegar durante el confinamiento, en esto mm, me siento más identificado <risa> con ella que con otras artistas, confiesa que el confinamiento no fue precisamente su etapa más inspiradora. eso es Ella siempre investigando, hasta que me muera, ella dice, pero en pandemia, pandemia, no tanto. <risa> bueno, consigue, es de esas artistas que consigue mantenerse a través del mundo de la música, mm -hmm. en su caso no solo por su faceta como cantante y compositora, sino que, bueno, pues trabaja en una escuela de música y de hecho pues bueno ha hecho composiciones y productos digamos, por encargo. Encargo que le ha hecho, por ejemplo, a Amaya. Esa Amaya que no necesita apellido. Amaya Amaya. Así es. <risa> Muchas personas la han conocido a través de, de, de esta colaboración. Nuria apareció en el documental Una vuelta al sol, dedicado a la, digamos, a la triunfita en el que pues hablaba de su proceso compositivo. positivo. De hecho, Nuria dice que nunca había visto Operación Triunfo y, sin embargo, hacer aquella gira me cambió la vida. Y, de paso, me enseñó que nunca debería hablar de nunca. Nuria no hace música política y, según ella misma, ni nada que se le parezca. Uh -huh. Aquellas que tenemos muchos seguidores e influenciamos a gente, sea mucha o poca, tenemos la responsabilidad de estar ahí. Yo no soy experta, pero es posible dar voz a quienes sí merecen que su historia sea escuchada. Y hablando un poco más como de su actitud en el mundo musical, a pesar de ser nombrada como una de las mejores guitarristas del país, no usa la guitarra para su lucimiento. No, de hecho, en su último disco decidió dejarla en un tercer plano para darle unos puntitos de protagonismo al piano. Y un puntito folk. Y un puntito pop metaphysics. Un puntito de pensamientos en espiral. <risa> Nuria Graham. Smile on the grass. A we have for gets late Vamos con la primera parada de la primera madeja de la segunda temporada, Pepe Sónico A. Déjeme, déjeme Y para tejer a nuestra artista estambre con la siguiente parada, proponemos a nuestra comunidad que nos vayamos a los orígenes de todo esto. Uy, uy, uy, uy, uy. Cuando decimos los orígenes es porque hay algo que decir de X-Red, de Elena Tonra, Así es, mi querida Ane Sónico, cómo nos autoconocemos. <risa> nos parecía bonito empezar esta primera madeja de la segunda haciendo una ligera referencia a la primera madeja de la primera temporada. No sé si os acordáis que ¿qué unía a Elena Tonra con Warp Paint? Oh, yeah. La celebración del Record Store Day andaba por ahí detrás, ¿no, Anesónica? Mmm. Vamos a escuchar cómo explicaban en aquella época Pepe Sónica y Anesónica qué era todo aquello. Record Store Day, una celebración de la cultura protagonizada por las tiendas de discos independientes de los States, que yo creo que es una celebración que también ha llegado por estas latitudes. Hmm. Seguramente hay pocas resistentes. Que todavía vendan discos y de forma independiente, pero yo creo que algo algún evento hacen en torno a esta fecha. Sí, y esta celebración de discográficas y discos independientes, uh -huh. aquí también se celebra. Pues en esos días se hacen ediciones especiales de vinilos, lanzamientos de CDs, productos promocionales y eh, apariciones especiales y actuaciones en las tiendas. diosa anesónicas. Es escucharnos a, a esos Ane y Pepe Sónico apandémicos en medio de todo aquel huracán. ¡Qué fuerte! empezando Y ahora ya entiendo mucho más cuando hablaban de esa solemnidad, de esa sobriedad, de esa manera de estar frente al micrófono. Ahora estamos mucho más frescas. <risa> ya creo que seríamos incapaces de hablar con esa profundidad. No sé yo, ¿eh? Es volver a Elena Tonra y igual nos Seguro transformamos en eso. Seguro que nos viene el aplomo. ¡Ja, <risa> ja, Pues decíamos que seguramente había ejemplos por nuestras latitudes y hoy os traemos uno de ellos. Porque Nuria Graham, nuestra artista estambre de hoy, se unió a nuestra siguiente parada a través de la celebración del Record Store Day de 2015. En aquel tercer sábado de abril, la Botiga del Primavera, una tienda emblemática de discos independientes de barna reunió a nuestra Nuria Graham, que presentaba su primer disco, Verice, con nuestra siguiente parada. ¿Quién es? ¡Tun, tun, tun! Ferran Palau. Excomponente de Anímic, presentaba por aquellas fechas su segundo disco, Santa Ferida. Y ahí empezaron a cantar juntos, pero bueno, que no pararon. Son infinitos los lugares en los que han compartido cartel. Muy amigos como hermanes. <risa> Vamos a dar una batería de lugares. Rellinar. En la Casa de la Música de Mataró. El festival 1000 Música y Letra de Sátiva, festival referente de la música de autor. También en el festival Ambassat de Mataró. También en el Monumental Club de este año, ETC sí. ETC. Sí, bueno, y hacer una parada de Ferran Palau es como una fantasía hecha realidad para mí en este momento. Te diré que es una de mis debilidades. Así, ah, ¿eh? ¿Qué te ha pasado con Ferran Palau? Pues yo he vivido domingos Que me he imaginado que me encantaría estar dando un paseo con Ferra, imagínate. O sea que Ferra entra en el supersaco de Melancólicas con Punch. Así es, estas horas de las 6, 7 de la tarde de un domingo en el que ya, nos, ya no me da tiempo a empezar una peli. Ya no he quedado con nadie, ya la tarde se me complica. Tiro de Ferra. A tope. <risa> Va a ser mi plan para el próximo domingo, ¿eh? Yo tengo que llegar a ese punto, Pepe Sónico. Pues te recomiendo sobre todo el disco Blanc. Ese disco te juro que llega a dejarme como al borde del estenda. Madre mía, qué intensidad pepesónica. <risa> <risa> pues en su último disco, Park aprovecha para cuestionar los roles de género normativos nuestro Ferran Palau. Sí, es un crack. Él mismo en sus conciertos ha jugado con romper lo que se espera de él y de su masculinidad. Sí. Hmm. A través de su estética, su forma de estar, hace menciones silenciosas al hecho de que no importa cómo nos mostremos, intentando ir en contra de lo que nos marcan. Y es que para Ferrat ha sido súper importante, así lo nombra él, poder criar a su hijo trans. Algo que también ha influido en su creación musical. Qué interesante en lugar de esconderlo en el ámbito privado Ferran y su compañera cuentan su historia la visibilizan, han realizado conciertos benéficos para la infancia trans Pues os vamos a poner una pildorita, un ejemplo de cómo la experiencia de vida de, de Ferran y su familia la han compartido, pues por ejemplo en este caso en el programa La Gente Normal de TV3 os dejamos un fragmentito Doncs fa uns 6 anys, la Lluís i jo vam tenir una filla, una nena, que li vam posar Mia de nom. Tu. Això va ser així fins al gener, que vam decidir canviar-li el nom. Bé, bueno, ho va decidir ell, de fet, i posar-li Leo. Oh, va posar Leo, en homenatge a una de les, les trutobes ninja. <ríe> la Mia no se sentia tampoc incòmoda, del tot. Simplement, ella veia que no encaixava a no. cosa. una cosa... Estranya. De seguida, que va començar a tenir ús de raó, sí. a començar a triar coses, sempre tot era de nen. Quan jugava... a que... bueno, fantasies dels nens, no?, que juguen i que s'imaginen, doncs ell sempre era el príncep, o era el rei, era personatges masculins. Això ha sigut sempre així, fins ha arribat a un punt que dius, ostres, uh, m'intento imaginar la meva filla de gran i no, no veig una, una dona, veig un... Un alma Pues programa hiperinteresante Que podéis encontrar fácilmente en internet Y que podéis añadir esa lista de pendientes De toda la bibliografía y documentación Que os estamos dando este programa <risa> Bueno, volviendo a lo meramente musical Vamos a poneros una canción de ese disco Que antes recomendábamos, Blanc Álbum que derritió a la crítica catalana Y a Pepe Sónico ¿eh? Con el premio The rock El premio Altabeu El premio Time Out Barcelona el Premi el mejor disco del año el mundo sonoro Cataluña y el décimo mejor disco para rock deluxe. Ahí es nada. ¿Cómo te quedas? Pues vamos a escuchar Será un abismo, del que también os recomendamos ese videoclip que es reflejo de la forma de entender la música de Ferran Palau, con sus referencias al skate, su manera tierna de explorar la oscuridad, de acercarse a masculinidades disidentes ese pop metafísico del que hace gala. Vamos con Ferra Palao y dilo tu eh? Será un abismo. A xocan por Tamasaspi y madejas Madeja sónicoa. Tejiendo madejas con <ríe> hilo de tampón. <risa> con este piano maravilloso que nos regala nuestra artista estambre, vamos a tirar del hilo y con quien seguimos a Anesonicoa. Pues me ha encantado reescuchar y descubrir trabajos que no conocía de la artista Z en mayúsculas, María Rodéz. Descubrimientos Anesonicoa. Nuestra artista estambre de hoy, la Noria y la María, han tenido el mismo artista a las cuerdas en discos y en directos. En guitarra y bajo ha acompañado a estas dos artistas y en el caso de Nuria, también en la producción de la mayoría de sus álbumes. Hablamos de Jordi sus componente del grupo La Laia. Que este hilo ya lo vamos a usar más veces. Continuaremos hilada tras hilada. <risa> Además, ambas artistas han coincidido en el escenario del BAM. Barcelona Acción Musical, festival que descubre los talentos emergentes de todo tipo de música catalana y del mundo. Que te han dicho que está muy bien, Anesónico. Me han dicho que está muy bien, que no es solo un festico que organiza el Ayuntamiento de Barcelona. <risa> bueno, además del BAM, también han compartido cartel en el ciclo Independientes, que sirve para visibilizar la aportación de las donas en la escena musical. Dos grandes más para nuestra discografía de... Melancólica. María Rodés, cantante y compositora de Barcelona, que mezcla la canción de autor y la experimentación a nivel compositivo y sonoro. Os contamos que solo con 23 añitos ya debutó con su grupo Oniric y su LP sin técnica, pero enseguida empezó su carrera en solitario publicando Una forma de hablar más tarde, en el 2010. Dos años después y tras haber estudiado un posgrado de arte sonoro lanzó Sueño Triangular. Trabajazo de experimentación sonora total Que os animo a que escuchéis El proyecto con el que se hizo eco En la escena de Latinoamérica Fue con el álbum María canta Cantacopla En 2014 Repertorio de las canciones más famosas Del folclore español Adaptadas a la esencia de María uh -huh. Trabajo que le hizo girar por México y Colombia Pero María también se ha hecho eco en Europe Y no en cualquier círculo os no, contamos querido. que David Byrne componente mítico de Talking Heads también descubrió a esta artistaza y la programó en el festival Meltdown de London festival that mixes music, art performance and film oh, yes. otro festi que va para esa lista de festis pendientes interminables no tengo ningún fin de libre querida con este programa <risas> ella sigue investigando, sigue experimentando y en 2016 gana el premio for red por Eclíptica Álbum dedicado a su tío bisabuelo, Luis Rodés, astrónomo que dirigió el Observatorio del Ebro durante la Guerra Civil. Y al encontrar un diario de guerra de Luis, eh, que escribió entre 1900 y 1939, pues María hace este álbum. Un trabajo delicado, luminoso, con esa voz susurrante contadora de historias de María. En 2020 ha lanzado su último álbum, Lilith. Álbum que empezó como un EP, pero que por... Pandemia, pandemia... se convirtió en una larga duración donde las brujas son protagonistas. En palabras de María... Las brujas como seres libres, ajenas a la represión oscurantista de la que todavía somos víctimas. Artista, deslumbrante, con mayúsculas, hoy os traemos Desorden. Canción de su álbum Una forma de hablar, de 2010, un trabajo que ella misma define como un diario personal. Desorden de María Rodés. Si es el equivocado y aunque parezca que lo tengo controlado algo me dice que otra vez se me ha escapado Probablemente sea un ciclo inacabado de desaciertos o de amor desesperado Parece ser que el inconsciente Entzun et agusatun. ¡Qué despliegue sonoro estoy notando en esta mm. temporada, ¿no es sonico? <risa> <risa> ¡Cómo nos gustan los efectitos y el auto eh! <risa> Pero algo que no perdemos, que nuestra esencia, tirar del hilo, tira, que teje, que teje. Y de hecho, en esta parada vamos a seguir... ...tirando del mismo hilo. Jordi Casadesús... ...vuelve a aparecer... ...cuando indagamos por nuestras músicas favoritas... ...de la escena catalana. Decíamos antes que Jordi Casadesús... ...ha sido músico y productor de La Nuria... ...y también ha estado metido... ...en los vericuetos de la producción de los trabajos... ...de nuestra siguiente parada. Hablamos de Jojet y María Ribot. Este dúo de Manresa... ...sí, se reivindican así... ...como dúo y no como banda... Incluso cuando en su último álbum dieron más peso a la batería, rápidamente contestaron «somos un dúo con una batería». Interesantísimo cómo… Cómo son estos, ¿eh? Cómo son, cómo se autoreflexionan. Nosotros nos autotuneamos, otras se autoreflexionan. Un dúo que sí busca la colectividad siempre que puede cuando uh -huh. se trata de buscar que va a acompañar a sus canciones. Lo hicieron ya en su segundo disco, Llure o descansar, y lo han hecho también con su último álbum. Abren una convocatoria para la creación donde se apunta toda persona que quiera. Y a partir de ahí empiezan a hacer el equipo que dará forma, envoltorio y el marca a sus canciones. Escenografía, videoclips, prensa, sesiones de fotos... Tututut. Y además de toda esta propuesta y concepto de su creación musical, uh -huh. nos han regalado una de las tags más bonitas que hemos escuchado. No, no, Pepe Más bien ellos hablan de ternura punk. Bueno, que ellos bien saben que no es que hagan exactamente algo así, pero solo ellos saben de qué manera el punk el punk les ha enseñado a mostrar las emociones de la forma en la que lo acaban haciendo. El Conjunto Manresano, que aparte de lo musical también comparte proyecto profesional. La consultoría cultural Cultura del Bien Común. Donde crean y reflexionan sobre el papel que debería ocupar la cultura. No son músicas, son artistas que usan la música para expresarse. Con tres discos en su haber dedicaron su último álbum, San Llorenz. A explorar los recuerdos de su infancia, a conectar con esos días donde las preocupaciones eran mucho más pequeñas, hablar del paso del tiempo, de aquellos veranos que ya no se repetirán. <risa> Vamos, lo propio para ir metiéndonos en paisajes otoñales como los de Elena Tonra, de Gratis de Dan Barren. Repetimos el ciclo, querida, ya empieza a sonar el crujir de las hojas secas. <risa> Ellos al hablar de su disco nos cuentan Somos conscientes de que es un disco de privilegiados. Hablar de tu infancia feliz en una casa de veraneo no lo puede hacer todo el mundo y hemos reflexionado mucho sobre esto. Sí. Es casi un disco de agradecimiento y a la vez de crítica feroz a que podamos llegar a sentir que ser privilegiados es una puta mierda. Hemos sentido muy nuestra voz hijos de la clase media hablando hacia hijos de la clase media. Canciones emocionantes con discurso que hablan del binomio precariedad-privilegio, un aviso continuo de que la vida pasa a ratos. Vamos a viajar a esa playa que tanto ha inspirado a Jordi y a María. Giojet y María Ribot, San Llorenz. Mm. Estius, tres raons, tres Dolor de cafè ben dinat, quan la casa enfosquit, i l'estiu crema baix, una merla que diu, no serà al teu costat. Escargols arraulits a les mans d'aquest nen que em recorda aquell cop en què vam coincidir i que no he repetit mai. L'olor de cafè ben mirat quan la casa enfusqui, l'estiu crema baix, una merla que diu no serà el teu costat. Als aerolits, a les mans d'aquest nen Que em recorda aquel cop En què vam coincidir I que no he repetit mai Veig fantasmes arreu Veig la buidor De l'ocasió Perdur d'aquests anys Que són els millors Que pesa insistin em parla de tu del fil que vindrà d'un dia en què tots haurà vols En un final que L'ai que pesa insistint em parla quedar-la que per tu. I Cau, no serà al teu costa. Y nos dejamos fluir por esta madeja, igual que fluyen las melodías de nuestra artista estambre de hoy, y cerramos. ¿Qué nos traes para cerrar esta madeja 2.0, escena catalana, que lo traemos de todo? <risa> pues para cerrar esta primera madeja del año, cambio de registro sonoro total. ¿Un poquito de pistas? Venga. Pista número 1. Iban a tocar juntos en la segunda edición del Festival Autogestionat Pop Metaphysics y estaban por ahí Ferra Palau, nuria Graham y el dúo que vamos a escuchar. Pero... ¡Pandemia! ¡Pandemia! Aún así, también nos quedamos con este festi, otro ya hemos nombrado dos o tres en este programa porque es un festi autogestionat, de aforo reducido y de ubicación variable, pero siempre fuera de los circuitos de salas habituales. Y habrá más ediciones. Mmm, interesante. Vamos con la pista número 2 y repetimos nombres. Ferra Palau, nuestra artista estambre Nuria Graham, y estas dos mujeres participan en el proyecto, junto a otras artistas, La Sardina Música en Conserva. Mmm, -hmm. ...interesantísimo proyecto que surgió durante la pandemia... ...sin música en directo... ...para dar apoyo al mundo artístico. Se trata de videollamadas con las artistas... ...para lo compartir lo que hay detrás de las canciones. Vamos, si llegas a saber tú que existía esto... ...anda que no te echabas 45 minutos de cotorreo con Ferran Palao, ¿eh? Solo sois en domingo. <risa> Yo quedo con Ferran los domingos. <risa> y última pista. Pista número 3. Compartir un escenario y esta vez sí que se celebró, en el Vida Festival, Fis festival donde pudimos escuchar a Nuria Graham, nuestra artista estambre, y a... Ya desvelamos el nombre. Sí, ya sí, ya sí. Tartarralena. Ellas son Marta Torrella y Elena Ross, que desde la redacción de Madeja Sónicoa ya las habíamos fichado acompañando a María Arnal y Marcel Valles en la nueva gira de Clamor. Todo lo que, lo que no ves, todo. Ay, pues ese concepto nos lleva también a estas artistas. Ambas de formación coral lanzaron el proyecto Tartarrelena en 2016. Como ellas mismas lo definen, el proyecto nace para... Cantar a capela las sonoridades de diferentes estilos de músicas vocales. Su repertorio va desde músicas de tradición oral hasta canciones de autor que de una manera u otra se relacionan con el área geográfica del Mediterráneo, paradas en el folclore menorquí, cretense o sefardita. Ojo al TAC que les propone su sello discográfico de Indian Runners para definir su sonido. Agárrense, Folk Tronadet. ...y Gregoriano Progresivo. ¿Pero cómo te quedas con esto, Pepe Sónicoa? Pues yo pensaba, digo, ¿cómo me gustaría hacer una sesión de Gregoriano Progresivo? Y claro, luego he pensado, es que yo ya estuve en el concierto de María Arnal, estuvimos las dos, todo el equipo de Madeja Sónicoa... ...ya hemos tenido nuestra sesión de Gregoriano Progresivo. Yo voy a decir todo el rato, quiero una sesión de Gregoriano Progresivo. <risa> Pues este dúo, Tartarrelena, ponen el foco en la potencia... ...que es juntar sus voces de tonalidades diferentes... ...recuperar el repertorio del folclore mediterráneo... ...e introducir la electrónica en sus bases de una forma muy sutil. Ellas dicen... ...desde el inicio quisimos ir hasta el fondo de las posibilidades... ...de nuestro canto y de nuestras dos voces juntas... ...hemos querido que las voces continuaran siendo el ingrediente principal... Optamos por introducir la electrónica porque sirve de elemento contrastante con la voz humana, pero intentamos que no eclipse su protagonismo. Nos gusta la filosofía del menos es más. Nos gusta su filosofía. Pues con un primer álbum, Hora Pronobis, de 2019, y un EP, Intercede Pronobis, hoy os dejamos con Las Alamedas, su último sencillo. Anoten este dúo. Tarta Releña, Las Alameda. Las Alameda, las Alameda, de las Alameda, las Alameda, las Alameda, las Alameda, las Alameda, las Alameda. Las Alameda se van pero dejan su reflejo. Las Alameda, las Alameda, las Alameda, las Alameda. La sala nueva, la, la sala me con ni minuto brotándome en los dedos un mundo de las luces hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97 Sansa y Tess Basquide ¿Qué escuchas? The Shins ¿Los conoces? No ah. Tienes que oírlos, te va a cambiar la vida, te lo juro oh, Perdona ¿Crees que podrías escucharlos al mismo tiempo sí, que rellenas sí, eso? Sí, creo que sí ¿Sí? Vale iones que nos cambiarán la vida o no. Tiene razónicoa. Tú disfruta la frutería. Cómeme cinco piezas al día. Un par de peras rajas al GABON bam bloo my bam bam bam to the bueno va ba. ella están seducat Aina-aiztuta aina huda. Ez zurea iraia izan da. Baina iraia izan zen iraia. Eta... Eta bueno, da honetan disfrutitu ditugu zenbait kontzertu, ez? Bai, bai, bai. Haurrekurteko entzun genituen artisten kontzertuetan egon gara. Bai, zuzenean ikusteko aukera dugu eta bueno, ba, enbidia pizkabate moteko gurentzulei, ba, botako dugu batzuk. A ver... La Reina de las Reinas, Rodrigo Cuebas... Mm -hmm. Maria Arnal... Mm -hmm. Zer gehiago mm -hmm. Bueno, zukustot bira zapatista ninguruan ere bai Bai, hanparanoia ikusi nuen Eta, bueno, gero, descubrimen du batzuk egin ditugu ere bai Baina, aurten kontatuko ditugu Bai, kompartituko dugu aurten e, Gure entzulekin eta gurekin Eta, bueno, hemen bai, azten gara gure tuti-fruti 2.0 Macedonia Ariari <laughs> tiro Artistak Bueno, eta entzule berriak, Komunitate Sonikoa lotzen badira, sexio 1 millónen identitatea azalduko dugu berriro eta bueno, zelan Se gustatzen zaion estatea, sezio 1 millóna, eh? Bai, bai, bueno, badaki <risas> zure nortzuk diren, Ane Sonikoa eta Pepe Sonikoa. Dani va Gizarrorinaz. Pues bueno, la sezio 1 millóneta duen <risas> moduan, LGTBI+, artista keinda kon musika edo tematika horren inguruan E, dauden artista eta bandak e, asaltzen ditugu eta bai, asalera bai, asten ditugu, ez? Bai, e, ikusi duzuenez pasain urtean, madeja eta tuti artean batzuetan, ba, hildo lotzen lortu genuen eta proposatu dugu aurten ba, gehiago edo iaia ia beti egitea Nik uste dut lortuko dugu Bai, lortuko dugu la, bai, bai, bai, bai. <laughs> Bueno, eta espazio hau musikaldetik gure komunitatea bizibilizatzeko asmoarekin sortu genuen eta mm -hmm. horizonte horrekin jarraitu nahi dugu aurten, Macedonia, Madeja, eta bide hauek ibiltzen. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, horretarako pasaren urtean ireki genuen bide, hildo, asko, noes? Gene kien lortuko gendun askenean ba, hori urte osorako orako artista que artista LGTB aurkitzean, no? Eta, bai, bai, lortu genuen soberan dauskago bueno, eta... Mola, okogu zerrenda bat hor pendiente bai, ezakit bai. denbora kiko duguna urten. Bai, hau <risa> da, o sea galdera bat egiten dozun momentu batean eta erantzunak hartzen dituzunean, gero ba galdera gehiago sortzen dira, no? Ba, holakoa da. Así que será en gara? único gara? Nos descubrimos entre ritmos il vol bombos barras, kotxas, maletas entre bailes pit gasolina eras entre risas y antos Ba jarraituko dugu esena katalanan ze maio entzutenari gara hmm, Maio zerra solas, zerra solsas, moreno, Bartzelonako San Andreu auzoan jaiota, maia batean San Andreu, Bartzelona auzo populareta iraultez beteta, eta maia bat Olako karta, astral batekin, ez musika eta borroka banandu. Ez, ez, ez. Entzat, letra eta irudien edukia nahiko garrantzitsua da, identitate ikuspegi esnormatibo eta zamurtasun buruzko erreferentzia berriak sortzeko. Bai, eta hau da nahi ikusi aldugu akelarren. Akelarren da... Julia Serra Solzasekin bere aizpa oindala amarurtea zizuen proiektu musikala. Uh -huh. Eta segurazke es que goratzen duzue temazo bata entzunda. Hau da, nos somos amigas, nos comemos el coño. <risa> ya, ya, por favor, entiéndelo Bueno, no, nada, salten diote euren marín Nesca batekin, arreman irekibat daukatela Eta, bueno, ba, gogoratseko pizkabat Entzungo do... Icusi sae tut oso ondo a besta, Oso ondo Entzungo do pizkaz hey, ya, ya, hace tiempo que tengo que decir algo me son nada fácil ¿Tú te acuerdas? pareja, si sí, ya, ya mi pareja Pero que es una mujer, no te he dicho que se llama María No ya ya, no me salgas con que si Dios, nuestro no Señor y la Virgen del Pilar Las mujeres también se pueden amar Hasta besar y follar Y si antes me da gust Hasta tener criaturas Bueno ya ya, confío en que algún día Lo aceptarás No somos amigas Ba, Aurten mailok eh, bera bakarrik diska ateratzea erabaki du? Artistas que necesitan despegarse de su banda para poder componer en libertad. Eta, eh, asaltzen digu, akelarre proiektuarekin jarraitzen duela, baina, irute mazo paritu dizkigu da honetan, eta badirudi badiru diudazkenan aterakudela bere albuma. Bai, ez dakigu noiz, eta egual, bueno, gure falso direkton <risa> entzuten duzun momentutan ja entzun aldea, baina, bueno, adiagongo gara entzuteko, sego goekin gauz. Mm -hmm. Eta, nezoniko, musikalki nola izango da hau. Bueno, beberak ba esaten duen moduan, eh, musiko altasun leuna izango du, freskoa, mm. urbilla eta beroa. Hmm. Eta bebai, maioak dino, eh, belaunali be bateko kide bat dela, non, jenero, mus musikalen nazketa, formatuz formatu ibiliai eta aldatu alda. Eta gori, ba, pilo bate gustatzen zait, bebai. Mm -hmm. eh, berak esaten duen, ez, eh? zelkarrezketa bena hartu genituen, eh, bueno, hartu genuen zatitxa bat, Horain e, arte, maio bezala egin dituan abestiak sainketaz, adizkietasunaz, nortasunaz, ospatzeaz, elkarlotzeaz, jarrera politikoz eta lan prekario eta hitz egiten dute jende asko eta asko zeharkatzen gaituzten gaiak baitira. Kasi nada. Kasi nada. Ha tocado todos los temaz. <risa> bai, adibidez entzundugune temazo aurrekoan, en este paisagen zerrie mejor. Ba hor, adizki detasunaren odabat oda dela esaten du. Eta zamurtasun radikal horrekin eta, bueno, ba, askotan eguneroko absurdo aukitzen duten lotura horien ba, bat da. Maiok esaten duenez, asko animatzen dut kolegen artean aula garela adiera Aztera, triste egotea ere bikaina da Eta ederra da formatu guztietan Elkar ezagutzea Oso Eta um, Sekzionetan gaudela e, Luisonikoa LGTBI Plusen gai Iburuzitea itendu baita ere edo Bai, bai, bai, hori bai, superpresente dago Eta, bueno, ba Berak esaten du, hori, e, e, referentzia Eteroseksualitatetik soberan gaudela Eta foku handiago jarri behar dela beste identidade Batzuetan E, Maiori, bueno, et, eta guri, batzikitan irratia apiztu eta ma, emakumen arteko maitasunitzak entzun nahal izatea guztatuko litzaiguke Edo tran, transartistak e, entzutea edo gai ez heteronormatiboen bideoklipak ikustea mm -hmm. Eta horregatik bere musika proiektuaren elburetako bat LGTBI kolektiboaren inguruan ikusgarritasuna ematea Eta erreferentzia positiboak sortzea da Bale Eta bueno, eh el carries que ta gustatu hitzegunez, esango bueno, dizuegu di beste satitxo bat maiok esaten du, ba, berarentzat etiketak garrantzitsuak dira. Etiketak baino izendatzea, ze izendatzen ez dena, ez da existitzen. <hum> e, berak musika ildo batean lan egiten du eta uste du garrantzitsua dela mai gainean jartzea identitate sexuafetivo, sexuafectivo eta genero identitate guztiek lekua Dutela gure erreprodukzio zerrendetan Eta uh -huh. horretan dabil mailo? maio Bai, bai Bueno, eta iango gara gaurko temarekin e, Gaurko tema entzungo dugu eta deitzen da Prekari Ete Da itz joko bat ez? Prekari Ete bai, Ete katalanaz hori u da e, Bueno, tema hau las bajas pasionesekin egin zuena besti bat da Baina las bajas pasiones urrengo geltokian Bueno, ahi buruzitze ingo dugu Baila, Eta, bueno, ba, ikusten baduzue bideoklipan seksua efectiboen iztasun hori ikusten da uh -huh. Baina, entzungo dugunez, hitze ingo dugu hitzei buruz, ze hor, interseksionalitate, e, ba, ikusi aldugu adibide bat da Eta, bueno, ba, hori errazteko bertso batzu botako no dugu No lagustaten gestion bertza gure lusoniko hori <laughs> Ez dugu, ori. oitura hori galduko, ez <laughs> Bai, maio ok. Nik? Bai Bale Eh, diño, y sí, sí que es blanca la violencia salarial, que yo cobro más que el doble que el compa de Senegal. ¿Quién está delante, quién está detrás? ¿Quién fríe patatas y quién sirve el agua con gas? Y no, no somos las mismas, hermana, las del chiringuito y las del campo de manzana. ¿Cómo te quedas? Casi nada. ¿Entsungo dugu? Entsungo dugu precarieté, mayo, eta las bajas pasiones. Benzan prometra una ciudad estrellada Pero curro sin contrato 12 horas frente al mar bronceada y cabreada Sirvo birra, un alemán que me canta Nah, waman nah, upride, precariete, biciclete, soos de mesi buplen, xuligum, que es que sé, dan queixen, no sé què. Disculpe senyorita, me está asustando el bebé, un día lliur a la semana, i ens pensem Pense que ja es que estem bé. bé, jo que sé, res de fe, tampoc cal desperdiciar. Nah. Sempre queden las bolleras que correm a l'Empordai, si sí, sí que es blanca la violencia salarial, que yo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está adelante? ¿Quién está detrás? ¿Quién, ¿Quién fría patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Si no somos la misma, hermanos mana LAS DEL chiringuito Y LAS DEL CAMPO DE MANZANA Es que hoy a mi compañía le falla la cobertura Pero me da igual, no necesito eso ahora Voy al bosque más profundo a que me dé la brisa Ahora me da la risa, pero que esto no mejora Me tomo una birra a una buena temperatura Por un rato me olvido, solo es aquí ahora Suena el despertador y no he dormido nada Y me espera una jornada de 8 horas Me dicen que todo bien, bien, bien, todo vale Hay gente peor, obedece y no te rayes, puede ser elegir el color de tus cadenas uh, la manzana está podrida mejor no morderla todas queremos mejorar eso está muy claro pero nos aprietan los grilletes demasiado las que están arriba miran a otro lado algo tengo yo que mirarme en los costados entra colegas al mar als cossos anem russan però no es prou par oblida cansas tan precaritzan entra cule El sol mes me Ego un vampir, no me surto a la ni que se yo No me arriba mai la hora de dormir Et petonejo al carrer, porque em sento sense por Que faig aquí? Vaig venir a Barcelona a viure, sentirme lliure Pero trobo las matexas gavias Como una roca a agua que no sura, la vida no satura Troba faltar a la mea avia Tinc clar que no vull ser, pero es difícil la precariotat estar al carrer Som una generación sense por, pero sense fe Cariño, trauma mal estrés, avui no em sento muy Vida precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amor precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Vida siempre precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amor precario, nunca sale la cuenta, bolsillo vacío, quédate la vuelta. Entra colegas al mar, als cos sus danem rusan, pero nos pro Sobre todo, mis amores, que tengáis un bonito verano. Por dormir entre piernas blancas y coño hermoso, le he da muerte al toro barroso. Bajaré a la mina por donde aquí esté, amor y cariño allí te daré. Tutti Frutti, en Madeja Sónicoa. Ay, Pasaba tanto tiempo mirando las nubes. Las bajas pasiones entzuten ari gara. Beste talde katalana, de la escena katalana, eta zure udan entzun temazo bat. En zobat, bucle, eh? bai. Da moitera, niago moi frazko, no? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta, eta zer gati gaukeratu Ah, ¿no? ba, bueno, behitu. Buruan neukan taldea, baina aste buruan atzondo negoen ginen baskalzen amillenan. <laughs> Comentatuna, dugu amillena supergozo daudana eta proiektu oso polita, helikadura buru jabetzan. Musikaz gain, egingo dugere bai, ruteo gastronomiko, eh, helikadu ikadura buruja bertarekin, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, <risa> Bueno, baur zegoen kamarere bat eta, berak las bajas pasiones en kamiseta bat zeukan eta, bueno, super jatorra izan zangurekin superon egon ginen berarekin eta ya bukatzen genuenan ba, zan nion, no me pude resistir Menuda jo... hilada, eh? <risa> bai, bai, Ez hau duzu las bajas pasiones eta erantzun zian, bai, eske que Bartzelonan bizitzen egon nintzen eta, bueno pintzada kuir batzu eta nintzen hor eta beti las bajas pasiones zen den hor Eta geratu nintzen hor Como pintzadas queer Zer da hori? Zun, zun, zun, zun Iladas Eta, bueno, ba, ikerketa batzuk egin dut Eta, aurkitu dut e, Kabaret furia queer Deitzen den espazio bereziau Azalduko diguzu zer den Bye. Bye. Ba, kabaret furia queer Kabaretau Las baja espazio nozeko ekide batzuk egiten dute, hau. Eta E, bueno, ba, eraiki zuten apur bat falta botatzen zutelako, zuzeneko aktuazioetan genero eta sexu disidentzei gaiei buruz ez hitze egitea. Uh -huh. Eh, beraiek duten moduan, festa eta zaintza espazioak ekintza machista, rasista, transfobos, gordofobos eta serofobos libregon behar dute eta hori alderrei alarrikatu nahi dute. Kasi nada. Kasi nada. <laughs> bueno, eta hablan ahí sí al die espacio respetuoso bat sortu zuten eta segurutzula eta super divertigarria. Ba, <laughs> bueno, a ver, Caderín. Bai. baina gaurko bandarekin izango gara. Eta norzuk dira hauek? Ba, hiru bat. Toni, Dani eta Edu. Orain arte bidizkoa dira dituzte, azkena bitxo raro. Non, Tontón Collaborations Collaborations, ver, tremenda a ver, a ver. jauriarekin. Toma, zorekin, eta puto chino marikonekin egin dituzte colaborazioa. Bai, justo Fondone en Tsunduune tema hori da. Puto Chinomariconekin, Chinomariconekin insuten kolaborazioa eta gustatu zaite fiska bat haien videoclipen eh Puto Chinomariconekin iten duen moduan berdin egiten dute. Arraroa espazioan jartzen dute normalizatuta egiteko, no? Buelta ba, hori emote hori estetikarekin, bai daukat pendiente bideoklipak ikuste, ez eh? ditu dala ikusi. Ez ez, ala lista de pendientes. <laughs> <laughs> eta, bueno, anez, Sonika, zuhuri gustatzen zaizu taks, e, bilatzea, ze aurkitu dugu talde buruz? Bueno, ba, entzuten dugu apur bat musikalki aspian entzuten dena, eta zan dezakegu dela Un rap electroqueer Oso, aproposa, bai. bai Rap eh? electroqueer Bai, bai, bai, bai, bai. <risa> Bueno, eta Ser, bueno, aurkestuko dugu igual Gaurko temazoa Eta temazo bailongo izango da Osa, preparen sus salones se... Bai, bai Bai, haiek esaten duen moduan Dantza eta abestiaren bidez gorputza askatzeko baliabide Oso potentea da, ez? Bai, bai, bai, <risa> eta bueno, uste dut, luiz sonikoa gain egan egiten duela temazonekin, eh? Bai, ez que, karo, a ber, konektatze, musikarekin konektatzen duzu momentutan, ba, dantza eta hori superpolita da, baina ja itzak, gustatzen zaizk, e, ba, zaizkizu ja, hori da, ja bueno, ba, egaz egiteko aukera potente, ba, bai, eta ez dak, ni imaginatzen, has nerburua burua disko batean a bestiau eh dantzatzen bueno. bueno guayos, a ver, ba, ba, batzuak botatzen jakiteko seriburus ariren abesti hau. Potenta y pues Bye. venga. Parte rap egiten. Bai, pasa rapear. No <risa> venga, es. dale. Yo te sigo. <risa> Nos estamos conociendo. No hemos firmado ningún pacto. Y aunque me da un vertigo intenso. Mientras pienso, no es para tanto. Nos estamos conociendo, pero la confianza da asco, porque no existe nada eterno. Es la base la de la que, que parto, parto, la que parto, la que parto, la que parto. Bueno, esta a besti Harry Bañolen. <ríe> bueno, <ríe> pa' ahí el rap que nos hemos marcado. Es el laco rapeo, nos hemos marcado, madre mía. Bueno, eh, es que Nick, besti gausabatis annaidud. Ezke, entzun nien e, elkarrizketa batean haiei ba haue ezaten, e, no? Ke, ba, bueno, tokatu zaie askotan, ba, musikadan txatzea musika e, letra, ba, heteronormatibo batekin eta mm -hmm. konektatu dute musikarekin eta aiek ezaten zergatik ez dute e, jende hetero heteronormatiba gure musikarekin konektatuko ba, azmorri e, daukagu bai eta saiatu nahi nahi dugu eta nik dut, abesti honetan Va, bueno, os ha dicho que no hay nada eterno Es la base de la que parto Va, o rekin, norbaite que, Conectado no y codo, fijo Buk, bai, bu, <risa> Vale, va, en chungo dogu temazo au Sigo bailándolo Las bajas pasiones En chun Eta gozato Que me alimenta Tu aroma sigue En mi camisa vieja Esos te quiero Se cuelan en mis sueños Y aunque no estás Aún me dan aliento Me diste tanto Que quedé lleno Paso el tiempo Sigo bailándolo Sigo bailándolo Sigo bailándolo Sigo bailándolo Sigo bailándolo, sigo bailándolo. Bailándolo, sigo bailándolo sigo bailándolo sigo bailándolo sigo bailándolo sigo bailándolo Yo sigo bailando aunque lo que en la filosofía que tú me has enseñado. Tengo un tatuaje tachado con la palabra dinero, un pedo que te cagas voy como una perra en No salgo y ileso de esta, solo me queda esto, un poco de música y follar contigo a gusto. Te juro que ahora me la suda el resto, antes que morir me de asco me muero del susto. Te sentonas tanto en este jardín bustio, que no te mereces esto, no es justo. Tengo el coche fuera, si hace falta dejo el curro, pero acompáñame, escapémonos juntos. Y asoma el viento, me diste tanto que seguía tu camino sin pararme a mirar, y ahora que miro alrededor pienso aquí qué coño pinto Es todo tan distinto y no vuelta vuelto a trabo, no lo vamos viendo Nos estamos conociendo, conociendo No hemos firmado ningún pacto, ningún pacto Que me da un vértigo intenso, intenso Mientras pienso no es para tanto, para tanto Nos estamos conociendo, conociendo Pero la confianza da asco, da asco que no existe nada eterno, nada eterno es la base de la que parto, la que parto La que parto, la que parto, la que parto La que parto, porque no existe nada eterno Es la base de la que parto, la que parto, la que parto, la que parto. La que parto. La que parto no existe nada eterno. Porque no existe nada eterno. Ah, uh, Dios. Me diste tanto que quedé lleno. Pasó el tiempo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo. Sigo bailándolo sigo bailándolo nos, nos, conocido, sigo bailándolo, no sigo, sigo, barco, bailándolo me sigo bailándolo, bailándolo sigo bailándolo Laurogeita mazazpi irratean. Entzun eta gusatu. <tipen> Muzika en kontexto. es un poco hablar con nuestro tono de voz ¿eh? ya es un poco lo que ya venimos haciendo 35 años no hace falta que pongamos voz porno todo el rato Yo creo que una risa de Pepe Tiene que caer, por favor Madeja Sónicoa ¿eh?